Cuatro minutos, pasaron de las cinco de la tarde, seguimos en la radio de la Universidad de Buenos Aires y lo anunciamos al comienzo del programa, vamos a conversar sobre el tema de la pobreza en Argentina, un mapa que ha elaborado la Red Solidaria con uno de los representantes de la organización. Manuel Lozano, Federico Corbier, los saluda, bienvenido al aire de la radio de la UBA. Hola. Hola. Ah, sí, buenas sí, tardes. Sí, sí. eh, Imagino que teníamos un problema técnico. ¿Me escucha? Sí, sí, sí, escucha. Bien, eh, bueno, eh, decidimos eh, convocarlo para charlar un poco a propósito del mapa de la pobreza porque cuando eh, recorremos las páginas de los diarios encontramos mucha información acerca de la inflación, de las discusiones que se están dando en torno a los datos del INDEC, a estas cuestiones que están en la agenda política, pero siempre queda descorrido del de mapa también político, lo que no se ve, y lo que no se ve a veces son los pobres, ¿no? Y el mapa de la pobreza a nivel nacional es eh, de una importancia eh, más que relevante para tratar de comprender por dónde estamos nosotros y cuáles son las falencias eh, que tiene hoy nuestro país. Sí, en realidad lo nuestro es, es algo muy artesanal. Nosotros llamamos a ver un mapa del hambre uh -huh. y de quienes trabajan en la lucha contra contra esta epidemia que, nos, que nosotros tenemos, ¿no? Eh, algunos están de acuerdo y otros que no, podemos llamarlo de esta forma, pero pero así le, le hemos llamado. Tiene que ver con los comedores con los cuales nosotros trabajamos a lo largo y ancho de nuestro país, comedores, escuelas rurales, hogares, todas personas que a diario luchan contra el hambre. ¿Y en el relevamiento que ustedes hacen, tienen algún dato estadístico, alguna cifra? Nosotros trabajamos con 1.200 comedores actualmente uh -huh. de, de todo el país y lo que nosotros sabemos es que hace ya un año y medio, casi dos, que si hay las personas que se acercan a estos lugares ha ido un aumento progresivamente. Uh -huh. eso en, en, es el, en el último periodo. Que nosotros manejamos. En el último periodo. Sí, sobre sí. todo en marzo, abril del 2008. Marzo, abril del 2008. A partir del 2008 empezamos a ver un aumento en la cantidad de gente que se acercaba a estos centros. ¿Y cómo, cómo pueden clasificar a esta gente? ¿Eran pobres que son más pobres? ¿Clase media que ha caído? ¿Hay alguna manera de identificarlo? En realidad es muy diverso y depende de la zona donde está cada uno de estos comedores. Ajá. Los que tienen que ver con Chaco, por ejemplo, la cuestión climática afectó muchísimo... La crisis del campo, el gobierno eh, también los afectó, por ahí changarines que tenían, algún no trabajo fijo, pero sí todos los meses alguna changa y lamentablemente quedaron fuera del sistema al perder esas changas y estar bastante más parados por toda la cuestión climática, el campo y la siembra en esa zona, por ejemplo. Uh -huh. Y, Lozano, si uno compara esta época actual donde hay una curva decreciente, tal vez después de un, mo de un momento de crecimiento eh, en los últimos años, con aquella crisis del 2001, eh, ¿estamos mejor, peor, volvemos a, una, a un estado de alerta que llame profundamente la atención? No, no, yo creo que, que, que, que es diferente. Sí, que estamos aprovechando una crisis eh, sin dudas pero no es, que fue el 2001, por lo menos desde nuestra óptica. Uh -huh. Y sobre todo, bueno, tenemos que tener en cuenta que, que para nosotros el, el lanzamiento de la conexión universal dijo también va a traer muchos beneficios para esta gente que acude a los comedores y demás, de los cuales muchos van a ser beneficiarios ¿no? Por supuesto. Uh -huh. Bien. Eh, el otro día estaba revisando el sitio web y me sorprendió una de las herramientas, ¿no?, las herramientas digitales desde su casa que sirven también para elaborar de manera colaborativa algún tipo de diagnóstico. Y esto lo relacionaba con un artículo que salió publicado en una versión castellana de un diario, creo que del Times, si mal no recuerdo, donde hablaba de Humanitarismo 2.0, donde diversos usuarios de distintos lugares mandaban información, a la red, a un sistema determinado, y se podría establecer una línea, una línea por las coincidencias, ¿no? Es como esta, esta serie Flash Forward, ¿no?, que arman todo en un mosaico. ¿Es posible a través de esa herramienta colaborativa, tener tenido alguna experiencia más profunda, más allá de lo que está publicado en el sitio web, una experiencia del año 98, eh, perdón, 2008, eh, establecer algún tipo de diagnóstico elaborado por la sociedad civil que acompañe eh, a, a la red solidaria de esa manera? A ver, no, no sé puntualmente, el 2008, ¿qué estás haciendo mención? Eh, bueno, en el sitio web hay un, se mencionan las herramientas de Internet como un elemento más para dar cuenta de la existencia de pobreza, de situaciones... Ah, por supuesto, de sí, sin sí, sí, sí, lugar a dudas, no te he entendido sí. bien. Eh, sí, nosotros, desde luego, que, que sí. para nosotros to, todo lo que tiene que ver, no solo Internet, todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, eh, ...han servido y nos siguen sirviendo para aumentar la visibilidad de estos lugares... Uh -huh. ...y por consecuencia aumentar el compromiso de la comunidad para con estos centros. Uh -huh. Nosotros trabajamos mucho con, con, con las nuevas tecnologías... ...porque es una forma de estar más actualizados y de llegar a muchísima más gente. De hecho, por ejemplo, cuando fue la pandemia de la gripe a, ...trabajamos mucho con, con las nuevas tecnologías para llegar a todos los comedores... ...en cuanto a las medidas de prevención lo mismo estamos haciendo ahora con un relevamiento que estamos haciendo de las necesidades puntuales, de los 1200 comedores, uh -huh. sin duda que, que, que nos ayudan y muchísimo. Uh -huh. ¿Y cuál es, por ejemplo, un usuario que está escuchando ahora la radio de internet? ¿Cómo puede colaborar? ¿Qué puede hacer? ¿Cómo se puede acercar? En principio puede entrar a la web, uh -huh. ahí puede enterarse de todas las campañas que estamos haciendo actualmente y con la que desea colaborar nos puede escribir a través de la misma página. y si Quiere hacer algo un poco más permanente, nos puede dejar directamente el correo electrónico en la sección contacto y nosotros permanentemente le vamos a, ir a estar manteniendo al tanto de cada una de las campañas que, que lanzamos, ya sea a nivel nacional o las, o las pequeñas de cada localidad que realizan nuestras redes en el interior. Bien. ¿Nos puedes eh, señalar cuáles son las líneas de acción que está llevando a cabo ahora la, la red solidaria? Sí, no te escucho bien. ¿Cuáles son las líneas de acción que están eh, llevando ahora, en este momento, las distintas líneas que está eh, ejecutando la red Solidaria? Eh, ¿Cuáles son los proyectos que están llevando a la práctica? Por un lado está nuestro trabajo diario de todos los días, de uh -huh. los diferentes casos que nos van llegando, referidos a salud, a comedores, a escuelas rurales y demás. Eso eh, trabajamos así los 365 días. Y eh, Después campañas puntuales que estamos llevando adelante actualmente, estamos terminando... ...la campaña para los afectados por el terremoto de Chile... Ajá. Eh, ...está saliendo mañana el, el último envío desde Córdoba... ...y salió se esta semana el envío de Mendoza... ...que eran los que teníamos pendiente ...y estamos ayudando a la reconstrucción de una escuela allá... ...en este momento yo estoy en Salta... ...estamos llevando la ayuda a las 56 familias... ...que también fueron afectadas por el terremoto en nuestro país... ...en la quebrada del Toro, en Campo Quijano... Uh -huh. ...que es un lugar muy alejado de, de la ciudad... ...pero que 56 casas fueron destruidas o dañadas parcialmente... Estamos lanzando una campaña para apoyar unos microemprendimientos de hornos de ladrillo, van a trabajar comunidades aborígenes del impenetrable chaqueño junto con nuestro red de Chaco. Esta campaña fue lanzada el lunes hasta mediados de mayo, vamos a estar trabajando fuertemente en eso para que ellos puedan empezar a obtener sus propios recursos. Uh -huh. Bien, bueno, y entonces el sitio es www.redesolidaria.org.ar, porque hay varias, sí, eh, va varios enlaces que uno encuentra. Ese es el site principal, exacto, y ahí pueden ir derivándose a los otros sitios que tenemos relacionados con las que hacemos, como puede ser rutas solidarias, donde la gente puede encontrar y contactar a cada uno de los comedores con los que trabajamos. Bien. Bueno, te agradecemos mucho este contacto de, de, con la radio de la Universidad de Buenos Aires para contar un poco lo que hace la red solidaria y dar cuenta de algo que es menos visible, que es el hambre, la pobreza, y que no está todos los días en, en las tapas y en el interior de los diarios, ¿no? No, por favor. Muchísimas gracias a ustedes. Bien, era Manuel Lozano, integrante de la red solidaria, conversando un poco con nosotros a propósito de la actividad que lleva a diario esta red.